Enredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas Por radio La Riachueno Zumba la Colectiva Cheva Raca La Colectiva La Recaguardia Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las Mañanas De lunes a viernes De 10 a 12 horas www.rquimus Buenos días, 10 de la mañana arrancamos el enreando las mañanas aquí desde Cujuy Me siento muy fuerte, ¿yo puedo decir o no? Sí, sí, sí, de hecho se te escucha Estoy exaltado Aplaudiendo y golpeando la mesa Sí, la verdad que empecé un buen día que me lo acaban de arruinar Pero voy a tratar de pilotearla Porque acabo de entrar a mi usuario de... si Guaraní Así es, de la facultad y me doy con que me dejó un profesor una materia libre y voy a reclamar esa nota porque no es así, pero voy a tratar de pilotearla. Estamos aquí en el Enredando las Mañanas desde Jujuy del estudio de Radio Pueblo. Qué decías? Este, macho, veo que siempre avanzas, arrancás el redando así con una fuerza enorme. Es más, para mí que gastás toda la energía ahí al comienzo. Después me pinche, ya no pino, no hablo, digo mala hora. Pero sí mal los apellidos. Voy voy a tratar de de pilotearla. Este, tenemos una agenda bastante cargadita, ¿no? ¿Podrías recordarnos los contactos que vamos a tener hoy? Así es, este, el Miramoso terrible, ja, ¿no? está terrible, Sebastián. Hoy tenemos una agenda bastante cargadita, vamos a estar este, vamos a pasar por Río Negro, este, por el caso de Daniel Solano, vamos a estar hablando con el abogado que este aprobarlo, ¿no? para que se haga la investigación, se baje al Jael. Jael. Así es, también vamos a estar por San Juan, al San Juan, perdón, este Por el tema del fin de semana, no hubo represión y detenidos en el marco del primer encuentro latinoamericano interterritorial, este, donde fueron bueno detenidos y reprimidos algunos jóvenes. Vamos a estar ahí también. ¿Y alguien más quiere comentarnos qué? ¿Vamos a estar charlando? <risa> Hoy se cumplen eh, 15 años del argentinazo, así que bueno vamos a estar hablando con un compañero, con Jerónimo Altschuller, quien nos va a comentar un poco y un balance de, de estos 15 años ¿no? y en el marco bueno de una crisis económica similar o bueno por ahí digamos desde de, de ese entonces 2001 entonces, también vamos a estar comunicados con compañeros del mp uh -huh. la dignidad producto de bueno el asesinato de ese de, de uno de los militantes de César, de César Méndez. Méndez así es pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar O si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook Red Nacional de Medios Alternativos Y bueno, ahí puede seguir eh, nuestra noticia, comunicarse con nosotros Hacernos llegar alguna noticia Y también, digamos, la gente que está aquí escuchándonos en Alto Comedero y en Jujuy Se puede comunicar con nosotros también a través de nuestro Facebook Radio Pueblo Y ahí también tienen toda la data de aquí de Jujuy Toda la información Vamos hoy a leer estamos, Ah, sí, perdón, iba a saludar a los compañeros que están en el piso Hoy Perfecto. estamos todos, está Panchito aquí en los controles eh, Javi, Mono y Johnny también produ produciendo David y Sebastián y yo, Vicky Ahora sí Perfecto, eh, vamos a comenzar leyendo una gacetilla de prensa eh, Que nos envían desde Córdoba eh, En estas fiestas, libertad para Dayana Radio abierta, intervenciones artísticas Lunes 19, o sea hoy, a horas 17, allá en la Plaza San Martín, en Córdoba capital. Concentración en Tribunales 2, el martes 20, a horas 10. El próximo lunes 19 de diciembre, a las 17 horas, en la Plaza San Martín de la Ciudad de Córdoba, se desarrollará una radio abierta, volanteada, intervención artística, por la libertad de Dayana gorosito impulsada por la Mesa de Trabajo Libertad para Dayana. La actividad busca denunciar la situación que está atravesando la joven de tan solo 20 años, presa desde hace más de 5 meses por la muerte de su beba apenas nacida. Situación de la que no es más que otra víctima de su pareja en ese momento. Luis orona Asimismo, queremos difundir y pedir el acompañamiento social para la presentación formal de un nuevo pedido de libertad que sus abogados y abogadas realizarán el día martes 20 de diciembre a horas 10, ...en la Cámara de Acusación de Tribunales 2 El fin de año se acerca y Dayana va a atravesar estas fechas... presa en el penal de Bower y separada de su hijo Luisito... ...como preludio de la feria judicial. El Estado, por medio de su brazo judicial... ...sigue victimizando a Dayana en lugar de buscar reparar... ...las múltiples violencias de la que ha sido objeto. Desde la Mesa de Trabajo Libertad para Dayana... ...invitamos a la comunidad en general a sumarse a las actividades previstas en poder visibilizar y exigir en un grito colectivo su inmediata liberación. La injusticia flagrante de esta situación ha hecho que en apenas unos días de lanzada la campaña, ya sean más de 100 organizaciones, instituciones y referentes sociales, feministas y del movimiento de mujeres de todo el continente que se han sumado a este reclamo, incluyendo personalidades como Nora Cortiñas y Mirta Bravalde de Madre de Plaza de Mayo Linda, Línea Fundadora. Y bueno, y luego comenta las distintas este in, las distintas instituciones y personalidades que están apoyando esta eh, esta campaña dejando el Facebook Facebook Libertad para Dallana, Twitter Dallana Libertad y la página web libertadparadallana.wordpress.com. Correo electrónico libertadparadallana@gmail.com. Así es, David le acaba de tener un ataque de tos y o de pánico. No habrá sido un ataque de pánico porque sabe que dentro de apenas una hora tiene que decir el apellido de Jerónimo al aire. Eh, lo anoté bien no como se escribe, sino como se pronuncia. En realidad yo te lo como se pronuncia y lo pegué con un papel a la pared. <risa> eh voy decir que me voy a confundir igual. Sí. Sí. Este, estamos a la semana que viene es el último enredando que hacemos de aquí de Jujuy, ¿no? Exactamente. Vamos a preparar algo especial? Sí. Eh sí, sí, sí, sí totalmente. ¿lo decir no? Sí, decirlo totalmente. Podríamos Yo hacer no así Algo así como este, ah bueno, decirlo porque lo va a preparar vos. Cierto que <susurra> vos vas a estar por Córdoba, te vas de es, a visitar por? a la familia, a pasar Hablando de la fiesta, no quiere decir que el lunes que viene es el último programa que hacemos de Jujuy, podríamos hacer como Eh, ¿Cómo se dice cuando haces una recopilación de todos los errores que tuvimos? a, a ¿los bloopers? Bloopers. podríamos Tenemos varios, ¿no? Más ustedes dos. Digamos. La verdad que estaría genial eso, che, Pero me parece que dos horas no nos van a alcanzar. <risa> voy a decir que van a ser todos audio, audio de blooper y blooper? <risa> Dame dos. Dame dos. <risa> una Uno de esos podría ir por ahí. ¿Les parece que...? No, quería decir que... La semana que viene son las fiestas la verdad que estamos este, en una situación muy difícil. ¿no? Yo estuve de compras, va quise salir de compras y no me alcanzó la plata, así que voy a usar lo mismo que usé el año pasado para estas fiestas. ¿La tarjeta de saqueo? crédito? No, la tarjeta de crédito. Ah, o el <ríe> Este, no, no Porque si digo que voy a ir a saquear, Después me van a investigar vos, Fíjate que hay una cantidad enorme de gente que, que no solamente lo dice Lo dice, se saca una foto y la publica en Facebook <risa> eh, la, la, la verdad que con ladrones así No necesitamos eh, Oficiales de investigaciones La policía ¿Vos sabés que el otro día me ría justamente por esto que vos comentás? Hay un grupo que dice, yo, este, o un evento, digamos, de tal fecha, no me acuerdo qué diera. Invitando al saqueo. Invitando al saqueo, Yo, yo o sea, puse que iba a ir. <ríe> de una. Y la tengo a la Pato Bullrich mirando mi, mi publicación. Así, Así es. <ríe> este, ¿Les parece que escuchamos? ¿Que nos pongamos serio? Que nos pongamos un poquito serio, escuchamos un poco de música, les parece, arrancamos con todo, enredando las mañanas. Aquí desde Jujuy, el estudio de Radio Pueblo.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 10 y cuarto de la mañana continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo en Jujuy La verdad que como que estamos cumpliendo todos los tiempos, ¿no? empezamos a las 10 eh, son las 10 y cuarto como que lo vos, ¿vos cantar victoria cuando vamos recién 15 minutos de programa falta todavía una hora y 45 digamos, ¿no? todo puede pasar en este tiempo quiero mandarlo es, es así porque puede pasar todo en este tiempo y amaneció lloviendo y ayer hizo como 40 grados de calor exactamente No, no me extraña es. tenemos una temblores. mañana de bastante lluvia aquí en jujuy está como loco el tiempo no hace frío hace calor o sí, sea, sí, ahora, sí, ¿no? va, so, va. con la lluvia acá, el aire fresquito. Totalmente, eh, tengo tengo un amigo, eh, tenemos un, un, un amigo en común, El compañero eh, expreso político de allá de Córdoba, este que nos comentaba este el el villero. Sí, el popular villero, que nos comentaba hacía poquito que el no por producto de estos cambios de estación, de estos cambios eh, de, de temperatura y qué sé yo, eh él no puede dedicarse a su profesión, que es lavar piletas, las piletas esa que se lavan en esta época porque se hace el, se hace la pintura, el cambio, claro. qué sé yo, y luego eh, pues pues bueno, pues ya se usan y que no se puede hacer producto de las lluvias y distintas eh, distintas circunstancias reensucian la pileta, entonces este es un trabajo que es al vicio realizarlo. Claro, y nosotros cuando se ve aquí, por lo menos en el estudio de Radio Pueblo, este nos damos cuenta al toque, ¿no? Acabamos, es más y, y no, cuando llueve, de, y cuando todo deja todo. de llorar no nos damos cuenta porque adentro sigue lloviendo. Claro. Acabamos hoy le comento a la audiencia, acabamos hoy con Pachito de instalar un techo, debajo del techo, techo un techito con, con, con este... La chapa de una computadora, porque se está lloviendo justo encima del teclado y la Raspberry que usamos para transmitir. Así es. Así que bueno, nos vamos a tratar de hacer un trabajito solidario en estas vacaciones. Y Así vamos es. a arreglar el techo acá de la radio para que se dejen de mojar los estudios no nos demos cuenta cuando llueva. Así es. Bueno, vamos a la nota. Así es. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Eh, vamos a estar hablando con Darío Julián del MP La Dignidad. Eh, la semana pasada, bueno, lamentablemente ha sido asesinado César Méndez, ¿no? Producto, digamos, del narcotráfico y, y también de, de culpa del Estado, ¿no? Porque... De una desidia, digamos. Así es. Así es, ¿no? Fue asesinado César Méndez. Y, bueno, Darío Julián nos va a estar comentando, bueno, este primero preguntarle cuáles son las sensaciones en el movimiento y, bueno, cuáles son los pedidos de justicia y cómo sigue la causa. Sí darío nos estás escuchando sí qué tal buenas tardes eh, nos podrías comentar este bueno cómo se llega a, a, a esta situación eh, nosotros tenemos un, el cuartel quinto es un, es el barrio que queda en moreno Ahí funciona un merendero que de que manejaban los compañeros césar con la compañera marisa se llama santa rosa que más de 60 chicos la Merinda diariamente eh, se hacían trabajos culturales, apoyo escolar y otras las cosas que se hacían principalmente la organización en el barrio, se organizaba el tema de la iluminación, se organizaba el tema de los pozos porque es un lugar donde no hay un solo servicio no es que hay un, no, no. los tendidos de luz no existen los tendidos de agua corriente no existen le, los eh, no entran los con el colectivos eh, los compañeros organizaban el barrio Digamos, la parte donde ellos trabajaban. Eh, habían sufrido una amenaza hace dos meses, quisieron hacer la denuncia de la comisaría, no se la tomaron. Eh, el último jueves pasado, la misma gente que lo había financiado tiroteó la casa de una compañera por el grupo de WhatsApp, se manda el mensaje, la compañera acude entre otros compañeros y en la esquina de su casa es fusilado el compañero. Eh, eso es lo que pasó el jueves nosotros el viernes estuvimos cortando al frente de la comisaría 4 de, de de Moreno en la ruta 24 y descrachando la comisaría y ahí difundiendo y pidiendo justicia por nuestro compañero porque la realidad es que tanto la bonaerense como los narcos trabajan en conjunto para hacer imposible vivir en nuestro barrio no quieren que nos organicemos, no quieren que vivamos mejor quieren el caos total de nuestro barrio Eh, Darío, ¿cuál fue la argumentación que hizo esta seccional para no tomar una denuncia tan importante? No, es que pasa que la nosotros nos pasó que a partir del cuartel quinto de este hecho vinieron un montón de casos similares. Eh, para, para decirte tanto, ellos pensaron que era un acto que iban a pasar como un hecho delictivo. Las compañeras que fueron a declarar no le dieron ni siquiera eh, copia de la declaración. Ah, a aún a dos de las compañeras le, le, le retuvieron el documento es decir se manejan con una impunidad y una soberbia sobre nuestro compañero terrible ese es el manejo de la bonaense eh, y con tanta impunidad que much, eh, que toda parte que secu De esta banda fueron a marcar a nuestro compañero mientras estamoscarchando escrachando la comisaría y tuvimos que intervenir nosotros uno se nos escapó y otro fuimos direct, eh, lo pudimos meter en y que hoy está detenido, porque se comprobó que era parte de... Eh, estuvo en el momento de las asesinas de nuestro compañero. De ese grado, en, digamos, es lo que pasa en Cuartel V, que es en el formato bonaerense, ¿no? Sí. Digamos, no es algo... Y no es que nosotros, nosotros, se topan con nosotros, porque somos lo únicos que nos metemos en este lugar donde nadie quiere organizarlo, donde nadie, para, para el Estado, no es un lugar que no existe. Está así que... Eh, la reunión que tuvimos con la Intendente, eh, una de las cosas que le sacamos que garantice la seguridad de nuestro compañero con un móvil de la Policía Urbana de Moreno. Y la Policía Urbana de Moreno no sabía dónde quedaba la dirección, no sabía dónde quedaba el barrio 5 de enero. Uh. Así que ese es el grado de eh, lo, que se, lo que pasa el comandante de Monarense, de decidia políticas okay. sin ninguna inversión, sin ningún interés, son lugares donde el narcotráfico abunda, hace su búnker, y no es que nosotros queremos sacarlo, nada, nosotros queremos organizar y topamos con esa gente. Entonces estamos, eh, si no toma conciencia la sociedad, eh, y no intervinimos en, eh, urgentemente toda la fuerza vida de vida de los barrios, todas las organizaciones, la iglesia, todo todos trabajamos en conjunto, esto va a ser eh, cada vez peor, dramáticamente peor. Darío, eh, ¿cuáles son las acciones legales que ya iniciaron o van a iniciar, digamos, a raíz de esto? No, eh, la Fiscalía, la número 8, la que tomó curso en la causa, hizo un circo de allanamiento, por supuesto estas personas ya se habían ido cuando se hicieron la el, el, el allanamiento, está detenido esta persona que agarramos nosotros, nada más, y bueno hoy había una reunión con, con el fiscal y ahí no, nos informaremos bien cómo estaba la causa eh, darío y cuál es eh, si nos podrías comentar o, eh, cuál es el estado de ánimo de los vecinos este respecto de esta de, de, de esta realidad era ¿no? pasó un estado de ánimo de miedo a, a mucho dolor mucho dolor de parte de la compañera también porque la que la que lleva adelante el merendero, su compañera Marisa, eh, el compañero tenía cuatro hijos y un bebé eh, un bebé de tres meses recién nacido, siempre nos acordamos de la compañera movilizando con la panza, movilizando hasta el último, movilizó hasta los ocho meses con nosotros y estuvo ahí luchando para que la ley de emergencia social salga, estuvo luchando para que todo, luchando dentro de la organización y, y estando presente el compañero es un compañero totalmente solidario, tiene oficio chapista, es pintada nuestra bandera, eh, mucho dolor, mucho dolor mucha impotencia y del miedo estamos transformándolo en, en bronca y en bronca organización para luchar, para conseguir por que no pase más esto, para ser en redes dentro de la comunidad que nos permita vivir eh, mejor, nos permita vivir dignamente. Darío, vos hace ratos comentabas un poco eh, el abandono ¿no? de este barrio sin servicios y, y parte de las características de estos barrios es aparte de los servicios es que están las vinculaciones con, lo, con el narcotráfico y con la droga ustedes cómo se organizan para poder trabajar en esos barrios digamos con esta teniendo en cuenta esta esta peligrosidad y bueno la, la, la seguridad de los compañeros la realidad es que nosotros no, no, nos topamos con esta gente porque eh, no hay nadie más Eh no es que lo hacemos eh como algo especializado como ir contra no pero más la necesidad digamos? exactamente y te topás con esta gente porque es la que está ahí porque es la que le conviene que el barrio lo organice es la que le conviene que no no se desarrolle que no se urbanice que los compañeros tengan su título de propiedad que los compañeros no tengan digamos mejores condiciones es esta gente digamos entonces naturalmente no ven eso no ven como como algo peligroso, no ven como un enemigo. Lo lo que nos queda claro que a partir digamos nos, el mismo el mismo sucesos me pasó a mí en febrero, digamos también luchando contra otra banda de Matanzas, Río Matanza y Río Matanza y en Moreno, no, porque coordinó esos dos lugares eh y me pasó lo mismo en febrero. A partir de ahí, digamos, verían con esta banda de narcotráfico y que manejan también todos los negocios inmobiliarios. Eh, está claro que tenemos que tener una política mucho más activa y tenemos que ver cómo... cómo pero si no toma conciencia la sociedad de este, de este problema, nosotros vamos a ser lamentablemente como un, como los primero que caemos porque nos, esta gente se topa con nosotros. Así que tenemos que ver, digamos, de, de esto, ¿no?, de desarrollar, de tratar de que los barrios estén más organizados, que todos los barrios donde estemos nosotros eh, lleven adelante el tema de la, de la economía popular, lleven adelante los jardines comunitarios, lleven adelante la organización en forma cooperativista, arrinconarlo con, con la política que construye el Poder Popular. Eso, parece que es la única manera de, de sacar el caldáquera del barrio. Eh, Darío, una pregunta... En términos de bueno, de cantidad de gente organizada, de penetración, qué, qué injerencia o qué grado de poder tienen eh, tiene este, estos grupos mafiosos dentro nar narcos dentro del barrio. Mira, eso se maneja mucho con lamentablemente con todo lo que se le dice a los soldaditos, esto el que ejecutó el tiro es un vive pibe menor de digamos por lo que identifican los compañeros, porque le, lo que le dicen es, bueno, da a vos, cumplí lo que tenés que cumplir, tal, no vas a caer en cana. Eh, digamos, tiene un grado digamos de penetración es que... El miedo, el miedo les permite ese grado de penetración. El miedo porque nuestros compañeros son compañeros que hicieron sobre un asentamiento, viernes viviendas dignas. Nuestro compañero, en donde funciona el merendero, tiene realmente a su hijo en los pisos, porque los compañeros hacen todo el esfuerzo pues son compañeros que estánn a laburar todos los días no es que están viviendo de un, como se dice en un plan trata de vivir dignamente, se hicieron su construcción de losas, hicieron su construcción y digamos a todo esfuerzo y pero del otro lado tenés esta gente que que nada que utilice digamos utiliza el miedo para penetrar y para tratar de porque el hecho se produce sinceramente porque hay una actitud solidaria de una compañera nuestra, Carmen, que ayuda a una persona, le da comida y cobija porque le habían tratado de tomar el terreno para hacer un búnker y lo después eh, a la noche le tirotean a la, a la casa de la compañera Carmen. El Carmen manda por el grupo de WhatsApp de lo que le está pasando y César y otros compañeros acuden para ver qué, el, qué es lo que estaba pasando. Eh, entonces, digamos... Esto no digamos se produce el acto por ser solidario el acto el, el atentado y el compañero muere porque sale de una actitud valiente y y expone su vida para tratar de frenar e estas cosas el no es que nosotros vamos y buscamos a, claro, con claro. quién digamos confrontar entonces digamos se muere de eso es decir la palabra solidaridad compromiso digamos todas estas palabra digamos para ellos son han perdido totalmente los códigos de los barrios y avanzan sobre la destrusión de la comunidad claro. eh, bueno darío eh, agradecemos eh, muchísimo la entrevista eh, la verdad que bastante bastante amplio eh, ha, ha sido en tus expresiones y bueno desde aquí todo todo acompañamos el dolor todo nuestro apoyo a esa a esa lucha y a esa instancia de organización popular Muchas gracias, muchas gracias por llamarnos allá, muchas gracias por tenerlo en cuenta y creo que el conjunto de la sociedad y el conjunto de las organizaciones eh, tiene que estar 100% alerta y tratar de buscar la manera para, para para frenar la mano a esta gente y para ver cómo, cómo todos en conjunto luchamos para, para vivir dignamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Darío Julián del eh, Movimiento Popular La Dignidad, que nos bueno nos comentaba esta triste noticia, ¿no? de el asesinato de César Méndez, militante también del MP La Dignidad y bueno, nos comentaba cómo fue la situación y también el grado de impunidad que hay en estos territorios, ¿no? digamos donde es abandonados digamos por las políticas públicas, a este y donde se maneja, maneja el manejo arco y la policía ahí estás miroteando mi compu Estoy viendo tu computadora porque está llena de virus Y está saltando un montón de errores ¿Qué, qué problema hay? Es más, lo hago para, para colaborar, no para reírme Por cierto eh, Vamos a, dentro de un poco a ir un intermedio musical Viene eh, eh, la entrevista a, por el caso Solano Y después de Abicho la dejaron anda preparando atepa de la peña. La tengo la tengo anotada ahí en un cartel. Escuchamos un poco de música y continuamos con el enredando la mañana las mañanas aquí del estudio de Radio Pueblo en la provincia de Cucuy en el hermoso barrio Alto Comedro. dando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas Por radio La Riachuelo La Colectiva Che Barraca La Colectiva La Recaguardia Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Redando las Mañanas De lunes a viernes De 10 a 12 horas www.rnma.org 10 y 37 continuamos con el enredando las mañanas aquí en la provincia de Jujuy en una mañana bastante bastante fria en la provincia de Jujuy. Pasamos saludo a toda la gente que nos está escuchando, eh a Lapacho que ella siempre me dice siempre eh, estoy escuchando. Si es verdad manda un mensajito Pacho. No, mentira, acaba de escribir de que no está escuchando como siempre. Pasamos estás por decir algo, que te veo como no que No está por decir absolutamente pero nada. Decir al Chuler, al Chuli, al Juli, al Juli. Al, al, ¿Al qué? este Pasamos nuestro contacto para toda la gente Que se quiera comunicar con nosotros Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar O si no, también se puede comunicar a través de nuestro Facebook Red Nacional de Medios Alternativos Y bueno, ahí se puede contactar con nosotros Seguir nuestra noticia, comentar Y también este puede hacernos llegar alguna información O en ah. nuestro Facebook Colectivo Radio Pueblo ah, Así es eh, Ahora puedo decir lo que quería Dale. decir Eh, no eh, Puede ser, o está está muy bien eh, O es aceptable Que se pueda confundir el, un apellido Pero que en vez de al Schuller Le pongas al Tuzer eh, <risa> Es no solamente Un error, sino un desvarío Político, Encima que si el compañero Te escucha claro. te, hace un, te hace un juicio te Por hace favor, un... <risa> no se lo digan Este, bien Decía que se acercan las fiestas, Seba, ¿vos te vas de vacaciones? ¿No te vas de vacaciones? No, no. Porque no da la guita para irse de vacaciones. Exactamente. No. ¿Te vas a visitar a tu familia? ¿Vos Vicky te quedas en San Salvador? No, me voy a Buenos Aires, pero vuelvo para las fiestas. Ah, y vete? si no consigo boletos, porque hay paro de transporte y no se sé si se irá, me quedo allá. Seguramente estarás mandando mensajito algún compañero de la red para que te haga un lugarcito en su casa, ¿no? Sí. Sí, bueno, <ríe> Antes que se van preparando por la duda La tienen a la Vicky Ahí este, en Buenos Aires pasando una linda fiesta con ustedes Javier, ¿vos te vas a algún lado? Para el cielo ese. este Bien, ¿le parece que continuamos? con ¿Vamos con lo serio? Nos pongamos un poquito serio Vamos con nuestra próxima nota Productor, ¿podemos habilitar el tema ya? ¿O... ¿No? Eh, bueno, ya... vamos presentando la nota de todas Dale. formas eh, Recuerdo Y hey, seguramente Eh, la audiencia también, todas las implicancias del caso Solano, la insistencia eh, con que su abogado, no Leandro Aparicio, eh, indicaba justamente en un enredando hace cuánto... 5 de noviembre precisamente se cumplieron 5 años de la desaparición de Daniel Solano y ese día se hizo una acción importante, que creo que fue domingo, nosotros el lunes hablamos Así justamente es. con... con con Leandro Aparicio, que es uno de, los, uno de los abogados de Daniel Solano, el otro abogado se llama Sergio Heredia, que está en Río Negro. Eh, bueno, Daniel Solano fue desaparecido en Choel choel era un trabajador golondrina, que se estaba animando a denunciar las irregularidades y el hacinamiento y la explotación que sufrían los, los trabajadores eh, que trabajaban para una empresa... Eh, de cosecha de manzanas y fue desaparecido impunemente desde ese entonces el padre y familiares y amigos lo buscan eh, en Río Negro donde está desaparecido y, y el caso muestra toda una, una red de complicidades políticas, policiales, narcotráfico, redes de trata que eh, están metidos en el negocio de los trabajadores golondrinas que migran justamente eh, desde acá de las provincias del norte por la falta de trabajo a buscar mejores condiciones laborales y justamente laburo y sufren toda esta explotación que sufrió Daniel y Daniel se animó a denunciar y bueno, preso fue asesinado y desaparecido eh, la situación eh, que nos lleva hoy a hablar con, con Leandro Aparicio es que eh, las acciones penales y las acciones legales que, que movieron estos abogados eh, van a permitir el descenso al Jaüel donde supuestamente estarían los restos de Daniel Solano, por eso nos vamos ya estamos comunicando. El Jaüel, explicamos, es un pozo, digamos un poco para para para, la, para graficar a la audiencia, el Jabuel es un pozo donde este eh, eh, los abogados eh, vienen hace rato denunciando que se encuentran los restos de Solano ahí. Eh, pero bueno, estamos en contacto con Leandro. Leandro, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Sí, me escucho. Buenos días. Eh, eh, hace instante cuando estamos presentando este este tramo de la nota, Comentábamos, eh, porque nos acordamos de una entrevista que te hicimos el 6 de noviembre, ¿era Vicky? Sí, o eh, menos. Eh, cuando los cinco años, donde vos planteabas con insistencia este la existencia eh, de este cuerp del cuerpo en, en este Hawel. Y que había que bajar para buscar los restos. Así es. Eh, bueno, ¿nos podrías comentar entonces cuál es la novedad al respecto? Bueno. Eh, hoy el Facebook me, me, me muestra sucesos que han pasado hace dos años, y me muestra estoy justo en un dune a blanco, hace dos años cuando llegamos a ese lugar eh, y nos sacamos las fotos después de haber ingresado, después de haber este, echado 24 policías de la provincia de Rionero que estaban ahí por orden de juez del fiscal, erróneamente por orden de juez del fiscal y han pasado exactamente dos años desde que fuimos por primera vez a ese jaúl. ¿Qué es lo que pasó en estos dos años? Bueno, voy a tratar de hacerlo eh, resumido y claro para que se entienda. Eh, unos días después, eh, sobre aproximadamente el 20... Cerca del 28, Día de los Inocentes, se, el fiscal, eh, que ahora es juez, se llama Bograto, Y este juez, Martín Enigot, hijo de un ministro de la dictadura, entre los dos, junto con una fiscal de cámaras de otra ciudad que es Roca, eh, planearon, idearon una estrategia para eh, que esta causa quede muerta y cajoneada. ¿Cuál es esa estrategia? Bueno, el fiscal llevó a unos jaguareros, es decir, a unas personas que se dedican a bajar a los jaueles que no habían bajado a ese jaguel, muchos, y que otros habían hecho hace 10 años, y esos trabajadores, testigos dijeron que era imposible y peligroso bajar desde Jahuel. Pa Paralelamente, el fiscal receta un un fallo de la fiscal de cámaras de que dice que hay un caso en Neuquén, que es el caso Ávalos, un chico que fue a un boliche y desapareció y esa es la única coincidencia con el caso Solano y que como ese caso ha habido en la justicia federal este caso solo también tendría que ir a la justicia federal. Con la salvedad de que ya la causa estaba elevada a juicio por el crimen, por los siete policías que, que bueno, que habían estado, que estuvieron detenidos durante tres años. Eh, bueno, la causa actualmente, este gran bonete jurídico que vos, que yo, que vos, que yo, la justicia provincial se la delega a la justicia federal, que dice que no, la justicia, bueno, en, en, se traba un lo que se llama un conflicto de competencia, que actualmente está en la Corte Suprema de Justicia. En el interín, estos señores de Río Negro mandaron los 52 cuerpos del expediente a la Corte Suprema de Justicia, quien en julio les tiró de las orejas y les dijo, vengan a buscarlo acá y no se hagan los tontos, sigan investigando, que yo, mándame la parte que yo tengo que ver y que leer y estudiar para decir quién es competente, pero después el otro sigue investigando, no te hagas el... El, el tonto, claro. digamos, no se lo dijo, pero se lo dijo. Eso fue lo que pasó con el expediente principal. ¿Qué pasó con el Jahuel? Bueno, nosotros en marzo, o sea, estamos hablando de diciembre de 2014 cuando entramos este Jahuel. En marzo del 2015 le dijimos al señor juez, "Señor juez, tiene que bajar usted ahí para ver qué es lo que pasa." ¿Qué nos dijo usted, señor juez? Que está denunciado, lo vuelvo a reiterar, eh, para que se entiendan los personajes siniestros de esta de esta de esta fábula. El fiscal que llamaba Bodrato, ahora es juez, después de hacer lo que hizo. La fiscal de Cámara, ahora es camarista. Al último, el único que le falta dar un premio a este juez Martínez Igote, el papá era ministro de la dictadura, que el que nos dijo no se puede bajar. Le dijimos en marzo del 2015, mire señor juez, vamos a bajar, de alguna manera tiene que bajar porque acá no es que no se nos antojó a nosotros, hay pruebas concretas de que dice que está acá. Dice, no, no se puede bajar. Bueno, apelamos a la Cámara. La Cámara no le dijo no. Entonces, ¿qué hicimos? Trajimos a un geólogo experto en perforación, el señor Walter Ovejero, que es de Salta, y él se fue hasta allá, pedimos una pericia, la pericia la hizo él, como perito de parte nuestro, y el juez este mandó a traer dos peritos oficiales también, y todos concluyeron de que se podía bajar. Se presentó un protocolo para bajar. Bueno, después de todo eso... Le dijimos al juez, señor juez, bueno, ahora está el protocolo, vamos a bajar. ¿Qué nos dijo el juez? No. Entonces apelamos a la Cámara. La Cámara nos dijo sí. Entonces le volvemos a decir en el mes de agosto al juez, bueno, ya la Cámara dijo que sí, no te podés seguir haciendo el lotario Perdóneme que se lo hable así, pero a claro. veces ya uno ya no claro, sabe cómo seguro. contarlo tanto tiempo, ¿no? Claro. Bueno, ¿el juez qué hace? Les da traslado a todos los defensores de los policías, le da traslado al fiscal denuncio yo que hace 10 días hemos observado con porque este campo queda al lado de la ruta pegado a la ruta, a 25 kilómetros de Chuele como yendo para Vía Blanca pero al costado de la ruta y una persona que pasó en un colectivo que son un poco más altos los colectivos ven que estaban bombeando agua adentro de este jabuelo entonces se lo denunciamos al fiscal y se lo denunciamos al juez y dijimos señor juez, se, se lo estamos pidiendo hace un momento va de una vez por todas la novedad es que el fiscal me dice que no tenía objeciones para plantear, eso sería la novedad, y que ya tendría que estar disponiéndose el descenso de Jagüel. Ahora, ¿qué pasa? Sabiendo cómo es el paño, sabiendo, porque yo ya no puedo decir que es un inútil, que es un incompetente, lo que tengo que decir es que es un corrupto y que está puesto es proceso para que no pueda bajar a Jagüel. Entonces, está muy bien, perfecto, si se puede bajar, ¿y quién va a bajar? ¿Quién va a poner los, los instrumentos, los elementos, los hombres? ¿Lo va a poner la provincia de Rionero que está encubriendo desde el principio? Lo va a poner la nación, que se hacen no distraídos, que tampoco se hacen cargo de absolutamente nada. Entonces, lo que determinamos nosotros y solicitamos que lo va a poner la querella, pero ponemos estamos un plazo que sea la segunda quincena de febrero para nosotros poder llevar los materiales hasta allá. Eso sería en síntesis lo que está pasando ahora con la causa Solano. Eh, Leandro, en el, en la entrevista anterior, eh, con esto que comentabas de, del bombeo de agua, en la entrevista anterior, recuerdo, me comentabas que no había ningún tipo de, de seguridad alrededor alrededor del Hawel. Eh, respecto a, a, a eso, eh, ¿qué expectativas tienen de efectivamente eh, poder encontrar eh, el cuerpo, los restos de Solano ahí? Eh, ¿O que eh, eh, sin que haya habido alguna eh, alguna manonera, digamos, alguna intervención foránea ahí? Eh, es una situación bastante compleja lo que pasa dentro de ese Cejahuel. Es un pozo que tiene 80 metros, es un pozo que realmente es muy difícil bajar y que es un pozo en el cual se le han tirado vacas muertas, yeguas muertas, hasta una heladera Así que no tengo eh, bien, no tengo prevención de lo que pueda pasar, obviamente que no pusieron ninguna medida de seguridad, no sabe, vuelvo a repetir, no sé por si, porque es un imbécil, un, un negligente, o lo hizo a propósito para que alguien pueda descender, no lo puedo determinar, todo eso, pero no puedo hacer otra cosa, no puedo montar guardia yo, claro. no puedo bajar yo, Eh, incluso le he preguntado Al que alquilaba el campo Que prácticamente tiene la, la, la tenencia Y la posesión de ese campo Si él había tirado cal Me dijo yo no Me dijo yo no No me dijo no, no sé, yo claro. no Es muy subjetivo como contestar bien. Bueno, nada, y si estaban bombeando agua Hace un tiempo y tiran cal ahí No sé lo que puede llegar a pasar También se tendrá que determinar si alguien tiró cal claro. Y nada Si encontramos ahí si encontramos ahí algo de lo que quedó de Daniel, podemos determinar entre otras cosas, bueno, dónde fue arrojado y que la competencia ya es provincial, sería un homicidio calificado y si no es así, eh, bueno, ya no ya no podría no podría determinar más nada. Leandro, ¿nos podrías comentar, digamos, quiénes son los dueños de esta... Bueno, los productores, digamos, de, de Manzana, quiénes son los dueños de esto, por qué este grado de, de, de, de impunidad, ¿no? Bueno, eh, la, la causa Solano, eso se los he comentado, se han pasado cinco años, hemos hecho una película, y esa película fue... Eh, un instrumento de lucha y de comunicación. Esa película la pudimos pasar en muchos lugares, la hemos pasado en, en Mosconi, y, y en cada lugar donde hemos, la hemos proyectado, no todos, pero sí en muchos lugares, nos sirvió para que mucha gente que vieron esa película se acercaran a declarar. Y ahí, particularmente en Mosconi, se acercaron más de 10 trabajadores que estaban esa noche en el boliche, y le contaron lo que vieron, le contaron cómo fueron silenciados, lo llevamos a declarar, y ahí eso, digamos, eso junto con otros acreditamos otra situación acá, que es la trata y el narcotráfico, que lamentablemente eh, estamos en camino de ser México, de ser Colombia, eh, donde hay sectores narcos que están dentro del Estado, y que esto pasa por intervención del Estado, no por omisión del Estado, no porque el Estado no sabe lo que pasa, no, no, hay enquistado dentro del Estado, sectores que, colaboran o contribuyen con la trata de personas con fines de deputación laboral, con fines de deputación sexual y con el narcotráfico. Yo se lo expliqué el ejemplo como el kiosquito, un kiosquito que tenés cigarrillos, tenés chicles tenés pastillas, tenés chocolate, tenés todo. Bueno, eso funciona así. Quien trae todo eso, trae, digamos, eh, a los trabajadores y también la droga. Entonces, esa es la, la impunidad en donde estaban. Den, denunciamos nosotros, ¿no? Un juez, el fiscal, a la abogada de la Secretaría de Trabajo, que era la que debía proteger a los trabajadores, pero que era abogada de la empresa, amante de la empresa, los dueños de la empresa, estas estos narcos se llaman, se llama la Penta y Mercado, los los los Van y eh, digamos reclutan trabajadores de distintas regiones con el aval de, de Salta, de Jujuy y San Tobalestre, ¿no? con el aval de, de los, los intendentes, de muchos intendentes, de los caciques, que los llevan, eh, los, los juntan ahí, les hacen una promesa determinada de cuánto le van a pagar, y después, este obviamente, que los estafan. También está aprendido a cuatro o sea, no tiene un sindicato que los defienda, como les mencioné, no tenían a la Secretaría de Trabajo que los defendía, sino que la abogada, como le dije, era amante de una empresa, y era abogada de la familia Solano, la primera semana o las los primeros dos semanas de la desaparición. Entonces, t -t todo esto que yo le estoy diciendo, no es que lo estoy diciendo, sino que también hemos denunciado por narcotráfico, el mismo denunciado por trata, de hecho están imputados por trata, que tiene un delito, una pena, perdón, de 4 años como mínima y ellos no están presos, porque dice el juez federal que se atuvieron a derecho, a, a tenerse a derecho cuando nos daron todo vez si nos fueron y a tenerse a derecho es cuando está este acreditó que fundieron cuatro empresas del servicio, que la empresa servicio no puede fundirla porque lo que hacía estaba servicio. O sea, ellos qué hacían, cómo era la la, la, la historia acá. Ellos de eh, Spofrut les pagaba un ejemplo, ¿no? por trabajador 20.000 pesos por mes y ellos en realidad al trabajador le daban 7.000 pesos por mes. La diferencia se la hacían ellos, pero no es que yo lo digo, está denunciado la está denunciado en la Secretaría de Trabajo de la provincia, Río Negro, quienes ellos, el la Secretaría de Trabajo, dice que a Solano lo estafaron en 17.000 pesos en un año. Nosotros teníamos que eran 31.000. Para el caso, sean 2.000 y una estafa. Y este señor fiscal, que es ahora el nuevo fiscal, me mostró hace el otro día, cuando me dijo que estaba de acuerdo con que bajara a Javuel, me mostró... Eh, la denuncia, mira lo que tengo, me dice, si yo digo, qué es lo que tengo? Y la denuncia está hace tres años, qué sé yo. ¿Qué me muestras eso? Porque vamos, tráeme, muéstrame lo que vas a hacer, no lo que lo que estás haciendo, lo que hiciste, no lo que vas a hacer. Obviamente que los tenés que imputar, pero pasaron tres años. Claro. tres años y la prueba se la hicimos todos nosotros. Entonces yo ya por eso me, me entiendo que puedo a ser irritante <risa> lo que digo, cómo lo digo, es que realmente estoy cansado de escuchar y ver tantos corruptos o tantos boludos importantes, perdón deme, pues la clave en la vida me lo dijo mi viejo que no era abogado, pero que era muy sabio, la clave en la vida es esquivar a los boludos y más a los boludos importantes como los que tenemos que ver, claro. porque los que están ahí, en el caso, o son corruptos o son ineptos y, y que en realidad también es una forma de corrupción, si no tiene el cuero para para estar en ese cargo tenés que irte. Y eso es lo que nos pasa a nosotros que nos chocamos, y nos tocamos, nos chocamos, pero igual seguimos avanzando. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y en este avance, ¿podrías comentarnos un poco si se sabe la fecha exacta cuando van a bajar al Jaüel? Y si bueno y la situación también en, en cuanto a Gualberto Solano, si va a poder estar, si va a poder eh, presenciar, digamos, eh, eh, esa, esa acción. Bueno, la fecha, como les dije, la fecha exacta no depende, lamentablemente, de nosotros. Uh -huh. Y si nosotros no eh, insistiéramos, y mi amigo Sergio Heredia, ¿no?, hubiera la tozudez, la locura de seguir con esto adelante, nunca tendríamos fecha de absolutamente nada. Entonces lo que nosotros le decimos al juez es, mire, usted, a ver cómo se lo puede decir en lenguaje común, usted se va a seguir haciendo el estúpido como se hizo siempre estúpido, pero nosotros le decimos que tenemos personal para bajar y que lo vamos a traer a costa nuestra a nosotros. Y que nosotros le decimos a él que el mes o la fecha eh, apropiada sería la segunda quincena de febrero, porque es la forma que nosotros, o que Sergio puede llegar ya a, a, digamos a proyectar o, a, o a, eh, eh, articular la palabra que es a las maestras van ¿no? articular todo esto para poder este, con una con un plazo de dos meses llevar a la gente hasta allá pues son gente que es de la de tartalia hasta allá son dos mil y pico de kilómetros creo que es una son gentes que confían empresas que confían empresas serias que tienen que hacer un trámite que para nosotros es muy complejo pero para ellos lo pueden hacer en 34 días Y ahí ya cerraríamos esa parte. Pero por ahora, lo que les quiero decir son todas incógnitas, porque... ¿Qué, qué les quiero explicar con esto? Que todas las causas conexas... Esto de Jaüel es una causa conexa, la causa madre. La causa principal es la que fue a la, a la Corte Suprema, que volvió, que está guardada ahí, esperando. Es más, la quieren elevar a juicio ahora. Y la otra causa, la de Jaüel, es una causa que como estaba en chuelechuel, y el fiscal que había intervenido era juez, y aparte ha denunciado, se excusa. Entonces, las causas van todas a Roca, que es otra ciudad que está a 200 kilómetros, y con el número de que tenían, número 3, número 2, número 1, número 7, por ejemplo, se sortean a distintos juzgados. Y el juzgado al que se sorteó es 14. Y el jugador 14 al cual se sorteó esta causa de Jaüel no tiene juez. Entonces la subrogan a otro juez. Y adivina dónde cayó esta causa que no tiene juez. En la... Al doctor Martínez Vibón. <risa> el, el mismo. No. <risa> bueno, bueno. Podrías escribir es un libro, libro, ¿eh? Sí, realmente podríamos escribir un libro. de esto de, de, Es eh, una mezcla de realismo mágico y surrealismo. Sí. Lo que pasa en la Patagonia, sí. Sí. En todos lados, creo, pero bueno, uno si está más tiempo, tiene más tiempo para ver todo lo que pasó. Seguramente, seguramente. Eh, bueno, Leandro, este, agradecemos muchísimo la entrevista, como siempre muy muy muy, muy explicativo y muy eh, claro en los planteos. Y vamos eh, a estar haciendo, puesto que eh, para esas fechas eh, vamos a seguir eh, haciendo el enredando, vamos a estar también... En, en un con, contacto permanente y poder hacer el seguimiento de esto, que me parece es eh, la manera que tenemos desde aquí tan lejos para poder aportar a la resolución del caso. Eh, le, le agradezco, le agradezco la atención, eh, me quedé sin contestarle algo a lo que ustedes me lo plantean, de Igualberto, de Maire, de Sergio, obviamente ellos están en, en, en, en Salta, no tiene sentido eh, en, en absoluto de que estén en Río Negro, por más que nunca abandonan el pie de justicia, porque eh, nada, eh, también falleció la mamá de alberto sobre el fin de año se volvió, y bueno, está juntando fuerza para volver cuando realmente tenga que estar, que es para bajar al, al jagüe, no, no tiene sentido, eh, la lucha la siguen manteniendo muchos muchos compañeros de, de allá que están reclamando justicia por el caso de Daniel y por otros tantos casos de, de trabajadores jujeños, y salteños o paraguayos, desaparecido, hay un Héctor Villagrán es un trabajador jujeño que también trabajaba a orden de estos delincuentes de, de la Pente y Mercado en la que también desapareció hemos denunciado esa desaparición Pedro Cabañas Cuba también desapareció eh, Andrés Cullevay lo mataron como a solano pero apareció como muerto y ahogado en el río cuando realidad lo, lo, lo mataron y hay otra chiquita que ahora desapareció en el río y hubo una, una manifestación, una toma del juzgado Porque si bien fue un accidente, eh, lo que pretende la gente es que los fiscales se muevan y la busquen, que busquen el cuerpo de esa chiquitita. Y hubo una manifestación bastante grande, más apartaron al fiscal de esa causa. o sea que también me parece que lo que hemos eh, ayudado humildemente de nuestra posición eh, con este caso es visualizar la cantidad de, de Daniel Sorano que hay eh, en, el, en el país, eh, pero específicamente en la parte de esta del Valle Medio de Chulechuel y que la gente ya no tenga el miedo que tenía antes, estaba paralizada. Claro. Ahora se anima más la gente, por lo menos eh, es este, en esta esta percepción que tengo yo de lo que está pasando hoy. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, eh, agradecemos eh, la entrevista entonces y, y vamos a seguir en contacto. Un gran abrazo y espero, bueno, espero tener nuevas y buenas novedades cuando, cuando, cuando me llame nuevamente. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Leandro Aparicio, que es uno de los abogados del caso de Daniel Solano, que nos comentaba un poco, eh, si bien por un lado la, la buena noticia ¿no? de, de, la, de del permiso ya de bajar al jabuel, pero con todas las irregularidades, irregularidades me contagió David, eh, que rodea en este caso no las complicidades que ya habíamos anunciado, las, las complicidades políticas, eh, redes de trata, la policía y demás, que eh, están tratando de ocultar no solo la desaparición de Daniel Solano, sino de la de muchos... Eh, trabajadores más como recién mencionaba Leandro eh, que son víctimas, ¿no? de, de, de esta red. Así es. Este, ¿alguno de ustedes vio la película, el documental que nombraba Leandro? ¿O la conocen el nombre? No recuerdo el nombre precisamente, pero lo podés eh googlear en YouTube y ya está. No, en la computadora esto me parece que no, todavía no la tiene, tiene virus lo que Viendo <risa> no, para recomendarla, no estaría bueno. Sí, es muy sí, clave sí, sí. la película, es muy buena. Bien, eh, le parece que escuchamos un poquito de música. Y ya vamos para el tercer bloque, que es... este Lo tengo anotado por ahí. <risa> ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de, Diario de una causa es el nombre del documental, película que, que, que relata bueno el, el caso de Daniel Solano. Perfecto, vamos a un intermedio musical y luego viene la entrevista y la prueba del año de David. Así es. Enredando las, las mañanas. mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas Por radio, radio La de Achueno Zumba La Colectiva Che Barraca La colectiva la, la, la, retaguardia. La, retaguardia. La, retaguardia. la retaguardia Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos <tose> Enredando las Mañanas la la De lunes a viernes De 10 a 12 horas www.rgm <tose> <tose> 11 y 8, continuamos con el Enreando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo, aquí en San Salvador de Jujuy, en el barrio eh, Alto más comedero. lindo de Jujuy. La verdad que no me no me resultaría extraño a esta altura del partido. Sí, Sector de Cinco de Alto Comedero. Lo lindo que cuando se ve en Alto Comedero es como que se convierte todo en río, ¿no? Entonces pues decir, "No, me fui al río para Fuimos a surfear. Bueno, eh, de hecho hay un río eh, ahí en la avenida desde hace cuánto? 2 años, por lo menos. <ríe> Yo vengo hace 3, 4 años en la radio, siempre estuvo. Sí, sí, sí, sí. Esa avenida, viste, que si nosotros le decimos el río Caraguasi, que es el una avenida. Sí, <risa> <risa> el este... le, le, le comentamos a la audiencia que hay un caño roto en esa avenida desde hace años. No no no hablamos días, meses, semanas, años. Al punto tal, entonces, que hay un arrocito. Así es, así que ahí vamos y, a pecar a veces. cortes de agua... En, en toda zonas. Alto Comedero. En todo Alto Comedero ¿no? Y vos sabés que esa avenida o media avenida, porque siempre que hay elecciones por el este año van a faltar eh, dos cuadras. Se avanza que una, dos cuadras digamos. por elección, sí, sí, sí. Eh, por eso yo iba a proponer que elijamos a las autoridades cada dos años. A ver si claro, cada un dos meses. Claro. <risas> Esperamos que algún día la terminen de, de asfaltar a la avenida. no que Si no me equivoco son tres avenida Eh, ¿Qué hay en Alto Comedero, digamos, con la población y tan grande que es Alto Comedero? 140.000 ¿no? habitantes. Así es, y es demasiado grande, solamente debemos tener tres o cuatro avenidas. Bueno, vamos para la próxima nota, entonces. Estamos... Eh, se está cumpliendo 15 años de, de este aquella, aquella gesta, ¿no? Del 19 y 20 de diciembre del 2001. Queríamos... Eh, bueno, queríamos convocar poder entrevistar a alguien con, con experiencia en en en todo toda esta esta situación de lucha social, de las luchas piqueteras, ¿no? Que fueron el preludio de, del 2001 también. Y por eso David Cho, este, podés hacer la presentación. Así es, eh, vamos a hablar con Gerónimo Alchuler. Este, él es del Frente de Organizaciones en Lucha, este del COP la Brecha y que nos va a estar comentando también, bueno, este cuáles son sus apreciaciones de aquel 2001 y poder también compararlo con eh, los tiempos de hoy, ¿no? Así es. Jerónimo, ¿nos estás escuchando? Sí, hola. Bu buen día. Buen día. Eh, justamente, no con un gobierno como como el de Macri, con eh, eh, grandes eh, similitudes con, con aquellos años Este, y con, con los el model, modelo aplicado a aquellos años a, a tu impresión, ¿cuáles son las similitudes? ¿cuáles son las diferencias? ¿y qué es lo que se ha modificado en este año? Bueno, en este tiempo, perdón y las similitudes son son varias porque es un gobierno eh, brutalmente ajustador y explícitamente manejado por Eh, las grandes empresas, los grandes capitales con, más concentrados, este que vienen en, en poco tiempo incrementando muy fuerte la pobreza, el, lo, los despidos. No es que el gobierno anterior no lo hiciera, pero este gobierno es más descarnado en todo eso. Y al mismo tiempo me parece que, si bien es el primer año del gobierno de Macri, eh es un gobierno que tiene eh, en sí mismo internamente la misma debilidad que que tenía al comienzo del gobierno de la Alianza y que y que entonces eh, esa debilidad se encuentra con con crecientes movilizaciones populares, crecientes eh, eh, fuerzas en la calle que están expresando el la desconformidad con, con el ajuste y demás, y con lo cual eh, me parece que va, van a, a verificarse en los próximos meses y años el mismo tipo de choques y, y enfrentamientos entre el pueblo, el pueblo en la calle y, y las intenciones del gobierno. Lo que hay de un poco diferente eh, con aquellos años es que Capaz que podríamos decir que estamos un poco más organizados, pero solo un poco, no es que estamos eh, superados completamente en niveles de organización, sino que a lo sumo hemos avanzado un poco, pero no tenemos todavía ni por lejos la, la fuerza que se necesita y la capacidad organizativa que se necesita para llegar a, a gobernar desde abajo este pero bueno es lo que es lo que intentamos seguir construyendo eh, jerónimo y en el plano ideológico bueno yo me acuerdo de aquella época no de los 90 y un poco decir eh, decir socialista o yo yo me, me caracterizaba, me definía como socialista y se me cagaban de risa no este que este en el plano ideológico eh, qué diferencias y, y qué similitudes observas a nivel social claro Y no, en el pueblo en general, o en los trabajadores, no veo grandes diferencias en niveles de conciencia eh, con respecto a, a un proyecto de fondo. En, la, en las organizaciones que estamos construyendo hace años, eh, que son pequeñas en relación al tamaño de la sociedad, hemos logrado... Eh, con mucho esfuerzo in instalar la idea del cambio social y de, de, de un tipo de, de sistema eh, social y económico su superador del capitalismo eh, o por lo menos que el capitalismo tiene que, que dar lugar a otra cosa nueva eh, pero de ahí a que eso tenga algún reflejo o algún alguna eh, eh, acumulación en, en toda la población, en el conjunto de los trabajadores, eh, no, la verdad que no veo grandes diferencias con, con hace 15 años atrás, lamentablemente. Ya. Jerónimo, y con estas eh, situaciones o similitudes, ¿no? la, hace 15 años estaban las ollas populares, estaban las manifestaciones, los cortes de ruta en, la, en las calles y en las rutas, obviamente, Eh, ¿cuál es la actualidad de los movimientos piqueteros en cuanto a esa lucha? digamos Esto, Estos métodos, los métodos piqueteros se siguen manteniendo actualmente, ¿verdad? Y los métodos piqueteros ya se han hecho tan... Eso sí se ha hecho en la sociedad eh, en general, porque de tanto mostrar su eficacia eh, frente a cualquier otra forma de, de protesta, eh, cualquier otro sector eh, eh, de trabajadores formales o de incluso de clase media, de, de, de cualquier sector perjudicado, a quienes le cortan los avisos, a quienes le cortan la luz, o a cual, a cualquier sector eh, que, que, que se queda sin trabajo, o lo que sea, sabe que, que si quiere resolver su conflicto y ser escuchado, tiene que usar los métodos de, de acción directa, que pasa por cortar, ocupar, ocupar las fábricas, Eso eso sí se ha generalizado como, un, como una sapiencia, un conocimiento extendido en la sociedad y está latente todo el tiempo, está latente que en la medida que, que la situación económica es peora, eh, me parece que rápidamente tienden a, a crecer todas las estadísticas de, de luchas en la calle, de cortes y demás. este Ahora las organizaciones eh, piqueteras que que hoy perviven eh, son las organizaciones eh, que ya no, no, no, no tienen la fuerza inicial de cuando el movimiento arrancaba, que tenía un, una masividad y un espontaneismo mucho más grande. Ahora son organizaciones que, que han quedado, que, que están definidas más en alguna línea política Hay muchas que fueron cooptadas durante largos 12 años del kirchnerismo y que con eso engordaron al calor de los recursos del Estado y, y hoy por hoy son parte de las organizaciones más grandes que existen. En el caso nuestro nosotros hemos mantenido una absoluta independencia y autonomía de todos los gobiernos y de todos los partidos tradicionales desde siempre, desde que, desde que existimos, desde desde antes del 2000, este y sin embargo, bueno, también hemos construido eh, a escala nacional, eh, hemos, hemos podido armar una fuerza capaz de, de dar respuesta, pero bueno, eh, hoy por hoy, en, en frente a la justa del gobierno, se, se juegan en distintos alineamientos de organizaciones, distintas estrategias o, o tácticas, frente al ajuste, están los que han hecho eh, recientemente acuerdos con el gobierno de, de Macri eh, por la ley de emergencia social y que y que han discutido cosas, se puede decir importantes con el gobierno eh, pero que por ahí sin embargo podrían to tomar nota que si estuvieran dispuestos a mayores grados de unidad y a incrementar más fuertemente la presión en la calle se le podrían arrancar al gobierno todavía conquistas más importantes siendo que aún que son importantes las que las que han las que han negociado las que han obtenido pero que se podría obtener mucho más eh, en, en, en orden a una estrategia a una táctica más eh, más unitaria y más radical en la lucha Jerónimo, este, pareciera o más bien me gustaría preguntarte, no pareciera siempre que en todos los años que fueron pasando del 2001 hasta acá, que siempre diciembre iba explotado o explotaba todavía esa sensación en diciembre de de mucho conflicto, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, digamos, siento unas diciembre muy, eh, muy calmada digamos, justamente teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado, el tarifazo, los aumentos, ¿a qué se debe esta sensación? ¿O si es una sensación mía, nada más? ¿Qué piensan desde el Frente de organización de Luchas respecto a esto? y Bueno, en parte, fundamentalmente, es la, la tregua que ha, que ha eh, acordado la CGT, la nueva CGT bonificada, que sin embargo hoy tiene un atisbo de ruptura, un atisbo porque los, los gremios del transporte eh, hoy mismo, ahora mismo, están haciendo una huelga, va, una especie de huelga a través de asambleas espontáneas en, en todos los transportes, y parece ser algo así como un atisbo de una parte del CGT que ...que no está dispuesta a hacer tan pusilánimemente la tregua y un poco más eh, presionar por, por lo que se está discutiendo en este momento con el gobierno que es la ley de, de impuesto a las ganancias pero pero sin embargo el grueso de, de los gremios de la cgt han han acordado dialogar con el gobierno bajando toda expectativa de lucha este y eso es un determinante fuerte sin embargo yo no sería tan categórico en decir que que no pasa nada eh, por ser siento diciembre eh, parece que es el primer año el primer año todavía del gobierno si bien los primeros meses son los que un go un gobierno suele tener de, de Changuí, que la, la, la sociedad le, le mantiene las expectativas este, bueno sin embargo Eh, eso puede ser que, que ya que ya se haya vencido pero pero aún así estamos en, en un primer año y, y toda toda situación social tiene un, un tiempo necesario de <coughs> acumulación y de condensación eh, con lo cual la pregunta para mí no sería tanto eh, la foto de este diciembre que Eh, ¿por, qué, por qué está no tan movido, sino que a mi modo de ver eh, es una acumulación que habría que ver cómo, cómo procesa para el año que viene y, y cómo si la situación económica sigue siendo así de desastrosa y así de expulsiva de los trabajadores, de desocupación, más pobreza y demás, bueno, la, la pregunta importante sería para el segundo de diciembre del segundo año y eh, donde ya el gobierno tenga otro tipo de desgaste mucho más considerable y donde ya incluso posiblemente pueda haber leído mal en las elecciones del año que viene mirado así entonces como como como una película no como una foto habría que preguntarse eh, como cómo se espera que pueda ser más fuerte la lucha en, en el año que viene y en particular en el fin, final del año que viene este porque no sé, todos los gobiernos no peronistas que han habido en nuestra historia les ha costado mucho claro. gobernar el país, pero eso tiene, sin embargo, un, un tiempo de procesamiento y no necesariamente al primer año eh puede, puede lograrse que se debilite tanto. Eh, Jerónimo, bueno, se, eh, en las canciones siempre en las marchas, ¿no? Se, se canta esto de somos hijos del de la Argentina o de para vos más allá obviamente del impacto del impacto político para eh, la, la, eh, para la, la clase organizada qué impacto tuvo el 2001 para la clase organizada me parece que la clase organizada lo tiene en su memoria como como un hit muy importante único en la historia reciente de el pueblo en la calle tirando abajo un gobierno eh enemigos del pueblo eh, eh, en todos los sectores organizados eh, es como como un punto de inflexión en la historia eh, reciente que muestra que, que los pueblos pueden tener mucha fuerza, que pueden eh, imponer su voluntad por lo menos en, en un instante en, en las calles de ...de echar abajo un gobierno aunque no se logre que se vayan todos... ...y aunque no se logre un gobierno distinto... Eh, ...y de hecho, creo que, que para muchos compañeros jóvenes... ...que por ahí eran muy chicos cuando fue eh, el 19 20 de diciembre del 2001... Eh, ...sin embargo, eh, se sienten hijos de del argentinazo porque porque han visto, han leído... Eh, y se identifican con la posibilidad de, de seguir acumulando fuerzas para repetir esos hitos históricos donde los pueblos eh, salen con esa fuerza a la calle. Eh, me parece que que la, que la acumulación de conciencia aporta un, un, un elemento fuerte de, de identidad y de y de, de conciencia de, de lucha. Es que... Eh, Después, bueno, los 20 de diciembre se han mantenido como una fecha conmemorativa donde se sale la calle y también hay que decir que es cierto que en los últimos años las marchas del 20 de diciembre acá en Buenos Aires han ido decayendo bastante en sus fuerzas, no, no era lo mismo que los primeros, eh, no sé, 10, 12 años... Eh, porque el año pasado el anterior fueron marchas mucho más más chicas y más testimoniales, más como un saludo a la bandera un y y no no tenían la fuerza que tenían años atrás, eso ya, también se va desgastando, sin embargo. Eh, Jerónimo, ya para ir cerrando, ustedes van a estar realizando algunas actividades, van a participar de alguna marcha, se está haciendo alguna marcha allá en Buenos Aires? Sí, mañana mañana 20 Se van a hacer acá en Buenos Aires eh, movilizaciones de todos los sectores combativos a la Plaza de Mayo. Nosotros con un marco de organizaciones sindicales y sociales y políticas vamos a hacer una actividad previa, un pequeño acto previo en, en el obelisco eh, junto con compañeros de Rompiendo Cadena, del de corriente sindical René Salamanca, eh, del Frente de Lucha en el, en el que estamos nosotros con otras organizaciones. Eh, y algunos otros sectores sindicales combativos eh, para luego encolumnarnos e ir eh, con una columna en común hacia la Plaza de Mayo. Bueno, Jerónimo, eh, no te quitamos más tiempo, agradecemos muchísimo la entrevista y, y bueno, y estaremos seguramente mañana, eh, si bien a la distancia, estaremos participando de esta misma actividad profesional, para conmemorar este importante eh, eh, aniversario. Dale, bueno, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Jerónimo. Este, ¿Cómo era el apellido? Daría <risa> <risa> bien en un principio. Jerónimo Altschuler. Al Altschuler, bien. Altschuler. Lo sabía, pero quería ver si ustedes lo sabían. <risa> Pasamos este, la prueba. La pronunciación sería Altschuler. Altschuler. No es Althusser ni nada de no, eso No, no, no, Althusser este. <risa> Bien, eh, Pero, pero que sigue hacía... en comunicación No, sigue escuchando Se está puteando <risa> ahora el productor en este momento este No, que nos hacía Un una breve relato ¿no? De lo que pasó en el 2001 y, y en comparación también lo que está sucediendo Hoy, la verdad que un análisis Bastante completo ¿no? desde sí, sí, sí, sí totalmente ¿Les parece ahora que escuchamos un poco de música y continuamos con el Enreando las Mañanas aquí del estudio de Radio Pueblo? Hagamos un pequeño alto. Dale gas. Y celebremos que Davicho pasó la prueba. Así es. Terminaba por Córdoba a la altura de Zipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo había desorientado como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo, usted ve lo que está pasando. Sí, le dije, decenas de miles de despidos y el aumento en los servicios. No, no, no me refería a eso, Tato. Ah, le dije, si ¿sí es por la denuncia de corrupción...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 11:36 continuamos con el enredando las mañanas aquí en Alto Comedero con este una mañana bastante fresca. Un saludo para Javier Menchulán que hace rato no pedía saludo. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer a través de nuestra página web www.rma.org.ar o si no también se puede comunicar a través de nuestro Facebook rey Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y ahí puedes seguir nuestra noticia, comentar, publicar lo importante, compartirla también. Y si no se pueden comunicar eh, con nuestro Facebook a toda la gente de aquí de Jujuy, eh Radio Pueblo y también puedes seguir todas las noticias de Radio Pueblo este siempre a full en las redes sociales. Así es. No te voy a cargar más, este, has este... cumplido con tu cometido. Me puedo retirar. Sir? Te podés retirar hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Este, ah, vos no bueno, vas a estar. Este es tu último enredando del año. Eh, vos tampoco vas a estar. ¿Por qué no? sí, Porque lo vamos a hacer grabado. Ah, lo vamos a hacer grabado. Sí. <risa> <risa> bueno, es eh, eh, eh, Te invito a ir a las asambleas de la radio. Son es. los días jueves. Este... Este, ¿Qué día? <risa> <risa> ¿A qué hora? Yo aprovecho para mandar un saludo a Alejandra rocha de Norte Libre. Hola, perfecto. Un saludo enorme a Ale, compañera que siempre está, siempre está con nosotros. Y lo importante es ya que siempre con su alegría que la caracteriza. Totalmente, totalmente. ¿Les parece les parece que vamos a Vamos a la próxima vez. nota porque nos va quedando muy poquito tiempo. Bueno, la próxima nota eh, es relativo a lo que sucedió en en San Juan, ¿no? El este, pasado. el sábado pasado, así es, con Eh, tres decenas de compañeros y compañeras detenidos eh, detenidos durante un tiempo eh, extremadamente largo no lo fueron largando de apuchito hubo recordemos hasta niños que estuvieron que estuvieron eh, podríamos decir secuestrados este por, producto de la represión que se, que se libró en aquella zona así que vamos a estar en contacto con sebastián lampazone de, de la Asamblea para poder eh, este, realizarle algunas preguntas y nos acaban de informar compañeros y compañeras eh, de la red que también ha habido ahora, ya voy a leer, podrías, eh, David, hacerme la segunda mientras busco el texto. Dale, este no recordamos también que esta represión se dio en el marco del primer encuentro Este, que se estaba realizando, ahora estoy chequeando... Aquí está, nos comentan compañeros de Estación Sur que acaban de detener a un chico de la Asamblea de San Juan aparentemente mientras se dirigía a la marcha que, que, que va a realizarse producto de esta, como rechazo de esta represión. ¿eh? Así es, decía que esta represión y estas detenciones se dieron en el marco del primer encuentro interterritorial de jóvenes en lucha que se realizó ahí en San Juan. Este, bueno no esos de decidieron bloquear digamos recordemos que esta minería digamos toda la contaminación que se realizó a través este el derrame de cianuro verdad que se realizó en la y gol y bueno no este bloquearon el ingreso digamos a la mina este veladero. veladero y bueno se dio esta represión así que ahora vamos a estar en contacto con sebastián que nos va a estar comentando cuál es la situación en este momento no exactamente no es si bien hubo uh, una represión que se dio en aquel momento las consecuencias y, y toda la cola de la represión continúa hasta este momento bueno, con, con la detención del chico con la marcha que se que se va a realizar y además también la necesidad que tenemos de, de, de saber cómo cómo continúa la lucha no así es, también en Córdoba se, estuvo, se estuvieron manifestando los compañeros para pedir la, la liberación de, de los treinta y pico detenidos, eh, pero bueno, fueron eh, como vos dijiste, liberando de apuchitos y bueno, queremos saber la situación de, de, de esto, ¿no? Eh, va a haber también, está viendo actividades en distintos eh, lugares del país, eh, ha habido actividades, como bien decías, en Córdoba, va a haber actividad también en Buenos Aires respecto respecto de esto. Entre los detenidos, repetimos que hubo, hubo también niños, así que estamos hablando de de una, de una acción verdaderamente este eh, brutal ¿no? porque cuando cuando se realiza eh, esta represión y cuando esto supone eh, la detención de menores eh, est eh, estamos eh, en presencia de una represión totalmente desproporcionada respecto de la una acción de corte de piquete nada más de un bloqueo a una empresa que por el otro lado ya hace rato viene demostrando su ineptitud, viene demostrando a través eh, de eh, los derrames eh, su, su falta de respeto, no solamente con el medio ambiente, que ya que ya es mucho decir, sino también su falta total de respeto para con la vida de las personas que están ahí. no Estamos hablando de algo que es atentatorio a la vida misma y, y directamente ¿no? así es y recordemos digamos que estas empresas las mineras eh, les quitaron las retenciones fueron beneficiadas digamos por por este gobierno de macri y encima le ponen la policía a disposición para reprimir y sigan lucrando a costa de la vida no de, de mucha gente recordemos que con la contaminación se han contaminado ríos de cinco provincias Este, y la verdad que es una situación bastante difícil sobre lo que decías de, de eh, la eliminación de las retenciones a las mineras eh, hubo hace poquito una reunión ¿no? de la cgt con macri producto de este de, de este acuerdo eh, desmovilizatorio llamado la, la emergencia social eh, y en ese eh, eh, en esa reunión donde se estaba discutiendo lo de ganancias, no el gobierno resongaba por las pérdidas que iba a tener en ganancias y le dijeron, bueno, pero vos podés aumentar eh, los impuestos, eh, determinados de impuestos y entre esos las retenciones a las mineras. Y lo que dijo Macri fue que de ninguna manera él iba a volver a poner retenciones a las mineras. Estamos hablando no solamente de de, de, de una conciencia extractivista sino y, y, y, y, y netamente capitalista sino ni siquiera de, de, de, de un capitalismo este eh, eh, que que cumpla con la misión del capitalismo, que es generar ganancias, porque le estar además regalando toda la ganancia, viste o sea, un capitalismo sonso, no sé cómo definirlo. La <risa> que sí, ¿no? Me acaba de avisar el productor que lamentablemente no no, no nos responden los contactos eh, allá en Jalchal, en San Juan, así que bueno, vamos a probar no ahora. Habían, no habían avisado no que había problemas con la conexión, pero yo quería aportar ahí lo que decía Seba, Este, se le saca las retenciones a la minera, o sea, se le podría comprar más impuestos a las mineras, al juego, qué sé yo, pero sin embargo se le quita parte del sueldo a los trabajadores, no o sea, se le cobra un impuesto al trabajador, o sea, ¿qué ganancia puede tener el trabajador? digamos No, el y, trabajo no es ganancia. Eh, bueno, nos informa el productor de que las líneas están congestionadas, que no, pueden, eh, no, no podemos por ahora acceder, así que yo sugeriría... Eh, ir a un cortecito musical y bueno, y si no eh, buscar alguna alternativa Así es, así que escuchamos un poco de música entonces y continuamos con el Reando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo en San Salvador de Jujuy con el enredando las mañanas, vamos a pasar otra entrevista para ver si nos podemos volver a comunicar con la gente ahí en San Juan no eh, ahora nos vamos al bolsón justamente Río Negro porque eh, ya habíamos comunicado con los compañeros de, de ALAS por la situación que están viviendo los vecinos y los habitantes del Bolsón a raíz, bueno, de un loteo ilegal que pretende eh, instalar, bueno, un empresario de la talla de Joe Lewis, estamos en comunicación con Silvia Rojas, que es una de las integrantes de la Asamblea del Magin. Eh, Silvia, bueno, muy buenos días. Buenos días, te escucho muy bajito, si me podés ayudar en eso estaría genial. Listo. Hola Silvia, ¿me escuchás ahora mejor? Hola, hola. Eh... No, la verdad que no, pero bueno, no sé qué es lo que lo que ustedes han podido comunicar hasta ahora, pero bueno, sí estamos frente a la aprobación de manera este ilegal, digamos, de de un de un loteo, han pasado más allá de lo, de lo ilegal, han pasado por la por sobre la voluntad del pueblo, este pueblo se ha manifestado un montón de veces en contra del del loteo este porque es en el corazón del ámbito rural, básicamente, y en el lugar donde nacen las aguas que riegan el paraje de Magín Ahogado, que es un paraje absolutamente rural. este Entonces, la preocupación de los vecinos tiene que ver con, con eso, porque se pone, se pone en juego eh, la disponibilidad de agua... ...para gran parte de la población... ...digo gran parte porque yo no soy... Bien, ...directamente beneficiaria de esa agua... ...sin embargo... ...este... En, ...en el sector que vino... ...que vivo... ...es aún más seco todavía... ...en este momento de cinco vertientes... ...que hay en tres chacras... ...tenemos solo media vertiente... ...por ejemplo estamos en una situación... ...de emergencia hídrica... ...de emergencia ígnea... ...y ellos tienen el desparpajo de seguir... ...aprobando 300 lotes en principio pero que son parte de un paquete de mil lotes, que se quieren hacer mil lotes, es como decir que el tamaño de una ciudad, es decir, como prácticamente del tamaño de la ciudad del Bolsón. este Estamos hablando de, de un espacio muy grande y, y muy frágil, digamos. Una cosa es poblar un, un valle que puede ser productivo en un punto, pero este sector es muy frágil y tiene... es como una esponja, digamos oficio de esponja, tomando el agua, recibiendo el agua que baja de las montañas, que en este momento estoy mirando, que, y que después drenarla a través de los canales y arroyos este para que llegue a las casas de los vecinos. Silvia, el acerto cuando vos decías que pasaban sobre la voluntad del pueblo es porque el viernes pasado el Consejo Deliberante del Bolsón aprobó el loteo, ¿verdad?, con una fuerte presencia policial. Exactamente, sí. Este fue una podemos hablar de que fue una sesión express. Eh, es decir, en menos de una hora terminaron la sesión, trataron tres temas, prácticamente ni siquiera fundamentaron ni hablaron, levantaron la mano casi automáticamente. Este, la verdad una vergüenza, una vergüenza que seis concejales tengan que haber mm, sesionado detrás de un vallado de seguridad con matones de parte de ellos. Con ciudadanos de primeras ciudadanos de segunda los de segunda somos nosotros este que se hayan tenido que escapar por la puerta trasera después de la sesión del consejo deliberante igual que el intendente con presencia de los grupos represivos como acá se llama el COER, que son los grupos de élite este en contra de, de, de las manifestaciones populares digamos este lo que sería t en las películas lo ¿no? que sería el BORA, antes acá en, en este lugar no en río negro eh, bueno ustedes también son un, son un pueblo acostumbrado que nos tienen mal acostumbrado a estas cosas digamos no a, a la represión y, y a la violencia institucional no, no son desconocedores de, de esta problemática eh, silvia eh, qué porque eh, no es eh, el único interés Eh, económico de Lewis en la zona, este ¿qué otras actividades viene desarrollando eh, este empresario en la, en la región? Él tiene legalmente 14.000 hectáreas, digo legalmente, perdón, legalmente no, a su nombre 14.000 hectáreas, eh, pero en realidad son muchas más, son alrededor de... Eh, ...entre 45 y 60 mil hectáreas las que él tiene en esta provincia... ...lo que pasa es que no las a su nombre... ...tiene un aeropuerto en, en, en la costa de, de la provincia, sobre el mar... ...en un lugar que se llama Playas Doradas... ...que está a nombre de una mujer que es la mujer de su apoderado... este ...que es Bandilmar... Eh, ...digamos, además de eso... Tiene las nacientes del río, parte de las nacientes del río Chubut. Es decir, se está apoderando del agua en toda esta zona. Tiene el, eh, el lago escondido, que se llama escondido y además lo tiene escondido y llaveado, digamos. Sí. este Del cual hace como cinco años hay una orden de que se abra un camino, el camino histórico que fue de acceso a la población y no lo abre. Entonces si uno quiere entrar al lago tiene que mostrar documentos, ser llevados por sus vehículos este, para acceder al lago. Entonces, no es un lago al cual uno puede acceder por liber con libertad. Eh, además tiene, bueno, si no uno debiera caminar tres días para llegar al lago por la montaña. Además tiene una hidroeléctrica que ha sido beneficiada con, digamos, con, con un precio especial por ser energía limpia, energía limpia, de un de un río que es el río escondido que, que es de todos que es un río público obviamente este eh, está llevando adelante acá un tendido hidroeléctrico desde, desde esa hidroeléctrica para conectarse al interconectado nacional que tampoco cumple con los permisos que pasa por lugares que ha, que haya roto vertientes este de agua en casas de vecinos en eh, es dueño de, de parte de Denor, de Petrobras, bueno, sabemos todo esto, no es socio de Macri, es decir, a mí me da, me da vergüenza que eh, el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Río Negro y el intendente del Bolsón se hayan reunido en la casa de Lewis sabiendo que incumple, obviamente con, con la complicidad del gobierno provincial, incumple con el, con la posibilidad de acceso al lago a los pobladores. Entonces se están quedando con todo, vienen por todo, por, por nuestra tierra, por el agua, por nuestra energía, eh, la verdad es que estamos viendo una situación muy triste, sabemos que ustedes también están pasando momentos difíciles y no somos la excepción. Uh -huh. Silvia, y ante toda esta impunidad bueno, que nos comentás, eh, se hizo una marcha que mostró bueno la resistencia del pueblo y, la, y bueno las ganas ¿no? de, de estar ahí para decirle no al loteo, ¿verdad? El sábado hubo una movilización sí, este sábado se hizo una marcha, este hay cálculos de las personas que miran con GPS y que calculan de 5800 personas, este con un, con reducción de digamos de, de, del error y sin embargo el intendente dice que había 450 personas que él trajo expertos a analizarlo, entonces es un ninguneo y un vapuleo este también de tipo mediático por parte de del gobierno municipal en donde salen a, a bardearnos como pueblo a impugnarnos este en nuestra legitimidad como pueblo eh nos violentan porque esta situación genera mucho dolor y mucha violencia uno tiene que que tramitar este eh, prácticamente por el cuerpo por la cabeza y y el sentir del popular este todas las agresiones que ellos nos hacen institucionalmente entre comillas no Este, ellos dicen que son gobierno, que nos hubiéramos acordado a la hora de votar, y ese tipo de chicanas que que hablan de un gobierno despótico, digamos, de prácticamente una una dictadura, nos dicen que sí, que ganaron las elecciones y por lo tanto son dueños de hacer lo que quieren. Y eso no es la democracia, digamos. Por lo menos nosotros no la entendemos así y por lo menos los libros tampoco dicen que es así. Este, hubo un hay una campaña en este momento en el centro del pueblo donde hay compañeros resistiendo y haciendo el aguante con campañas de información porque el paraje de másina ahogado vista eh, a 20 kilómetros del bolsón entre 20 y 25 kilómetros este no es una zona muy accesible así que los pobladores nos cuesta eh, digamos llegar al pueblo muchas veces muchos no, no disponen de vehículos son eh, Para, para digamos llegar a informar a la población, sin embargo lo estamos haciendo y una marcha con pongámosle con 5000 personas este habla de digamos de del pensar y del sentir de una población, marcha que además contó con el, el acompañamiento de vecinos que estaban en sus casas y que aplaudían el pasar de vehículos que que tocaban bocinas y acompañaban y por ahí no participaban de la marcha y esto no está contabilizado, de hecho la CAMPE está siendo mantenido por lo, por los vecinos, por la colaboración de vecinos comerciantes que llevan alimentos a la CAMPE o que ponen dinero para que se compren este se compren los alimentos, que se haga difusión. Este, la verdad es que tenemos un gran acompañamiento, pero asimismo sabemos que no tenemos a nuestro a favor la la fuerza represiva que sí la tiene el Estado. Claro. Bueno, silvia agradecemos profundamente lamentamos no, no poder tener más tiempo para, para seguir difundiendo pero bueno quedamos eh, a disposición para lo, lo que sigue muchísimas gracias y un abrazo un abrazo y bueno veo que, que están en contacto con, con nosotros a través de a través de, del facebook así que les agradecemos la difusión este, que puedan dar a esta situación un fuerte abrazo muchas, muchas gracias Ahí pasaba Silvia Rojas de la Asamblea de Mayim, quien nos comentaba un poco, bueno, eh, a grandes rasgos, porque ya estamos eh, cerrando la situación que se está viviendo en el Bolsón y con una manifestación de 5.000 personas que, se, bueno, que justamente dijeron no al loteo, así que, bueno, la resistencia del pueblo se muestra en, en estas situaciones, ¿no? Así que, para ir cerrando. Bien, así es. El pueblo esa, organizado en la calle. Así es. este Bueno, nos vamos despidiendo, son 11.58, ya quedan un minuto y medio y Ya no nos queda, ya no ya nos no nos queda, queda tiempo. ¿no? Saludamos a toda la gente que nos estuvo escuchando. El lunes que viene no vamos a estar en vivo. Vamos a hacer un programa grabado, así que nos despedimos en vivo hoy y el lunes también nos volvemos a despedir, pero no en vivo. Digamos. Y un abrazo a Jerónimo. <risa> y un, a Jerónimo, y un abrazo, así es. Y una gran felicitación para David que eh, hoy ha pronunciado. Me llama la atención porque eh, Al Shuler lo pronunció bien pero el apellido Julián lo pronunció eh dije a lo David cuando Jutlian. dije Julián? Jutlian. Ah, le de... te confundiste con el... Claro. Yo claro. siempre quiero decir los apellidos en inglés, así que debe ser por eso. Este, bien nos vamos bueno, despidiendo hasta el lunes que viene. Eh, mucha para vida para todos.